Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La legislatura pampeana comenzó a debatir la ley de ministerios. Allí estuvo nuestro cronista de exteriores y dialogó con autoridades. Alicia Mayoral, vicepresidenta primera del bloque justicialista, se refirió a los cambios de gabinete del gobierno nacional. Creo que es una incertidumbre total. Este, creo que estamos desesperanzados este, Y no quiero que esto se convierta En el caballito de batalla Que todos decimos lo mismo Sino prefiero que todos sentimos lo mismo este, Es un día a día eh, Lo de ayer ya no sirve Es el hoy Hoy creo que ya tenemos ministro nuevo Nosotros por estar acá no lo hemos visto este, Pero en realidad muy muy preocupada Y creo que esto de que ustedes también lo saben eh, La Pampa no es la isla No es una isla Y sabían que veníamos apretado económicamente. Así que, bueno, este, va a ser como remar adentro del frasquito de dulce de leche. Yo la verdad que la palabra cambia, ya viste, estoy, porque es tanta mentira con el cambio que no la quiero ni pronunciar. Pero creo que no, que son, es el mismo perro con distinto collar. El secretario general de la CGT Regional Centro Sur, Luis Fagiani, entrevistado en Radio Cracia, habló de la crisis social y económica que se intensificó luego de las PASO. Realmente de todas las cosas malas y dañinas que ha hecho el, el gobierno eh, con respecto a los trabajadores, la semana pasada fue una de las peores, ¿no? Mm. Con, con la devaluación, con la incertidumbre, con, toda, con todo, un... echándonos la culpa del resultado de las elecciones, con, con, eh, y que teníamos que hacer una autocrítica y todo lo demás, realmente eh, creo que fue una de las peores, así que es para, para olvidar. Es bravo. Que esta semana sea mejor. Se reanudaron las reuniones paritarias. Nuestro cronista de exteriores entrevistó al subsecretario de Hacienda de la provincia, Guido Wisterfeld. El funcionario detalló la oferta que realizó el Estado. Sí, la oferta que se le hizo desde el Poder Ejecutivo a la mesa intersindical eh, fue en un principio un aumento, se le ofreció un aumento en el mes de agosto de un 4% un aumento en el mes de septiembre de un 3%, para el mes de octubre una cláusula de gatillo, que si la inflación en el trimestre eh, julio, agosto, septiembre es mayor que los aumentos que se han otorgado para ese periodo, automáticamente se activaba la cláusula de gatillo máxime, eh, eh, viendo la, los acontecimientos de la última semana, que esperamos que en el mes de lo que queda de agosto, en el mes de septiembre, habrá un pico de inflación. O sea, para que el salario del trabajador esté cubierto de eso, es que se ofreció una cláusula gatillo que cubra eso. Después es un aumento del 3% en el mes de noviembre y una cláusula de gatillo anual que se pagaría en el mes de enero. Por la intersindical habló Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza. El dirigente sostuvo que pidieron ir a cuarto intermedio hasta el jueves. ...quieren agregar a la discusión las asignaciones familiares. Empezaron con una posición de un 4 para agosto... ...un 3 para septiembre y un 3 en noviembre... ...con una cláusula gatillo en el mes de octubre... ...para recomponer salarios del tercer trimestre... ...y una cláusula gatillo fin de año, digamos... ...a cobrar con los salarios del mes de enero. A nosotros nos pareció insuficiente, pasamos un cuarto intermedio... Volvieron con una propuesta de un 4 para agosto y, el, y convirtieron el 3 en 5 para septiembre, más este, bueno, todo, lo que, todo lo que habían planteado este, en, en la primera propuesta, que es el 3 de noviembre y la cláusula Jatillo. Eh, a nosotros todavía nos parece insuficiente, eh, pedimos un cuarto intermedio para el día jueves y ahí también queremos incorporar la discusión del de, concepto 036, que es el pase de la suma remunerativa a los básicos y las asignaciones familiares. Bueno, en eso quedamos, así que, que el día jueves nos vamos a volver a reunir. El Foro Argentino de Radios Comunitarias cumple 24 años. Néstor Buso. Uno de los fundadores de Farco habló en Radiocracia, hizo un breve relato de la historia del surgimiento del foro y se refirió a la importancia del rol de los medios comunitarios. La, la comunicación que han convertido en negocio y la información como mercancía eh, eh, es, es un instrumento que, utilizan lo, eh, que utiliza el poder económico para controlarnos, para silenciar a nuestro pueblo, para... Eh, tergiversar la realidad. Nuestros medios comunitarios eh, no tienen una finalidad de lucro, tienen una finalidad, eh, de su finalidad es justamente fortalecer, eh, promover, facilitar la expresión de distintos sectores de la sociedad, con objetivos eh, sociales, políticos, culturales, religiosos, educativos, lo que, lo que fuera, pero... Desde, distintas, desde distintos lugares. Así que los medios comunitarios eh, populares de entidades sin fines de lucro son la expresión de las organizaciones eh, de nuestro pueblo.